El porcentaje se acerca mucho a lo que en, en normalidad se está dando en los demás gremios hermanos. Uh -huh. Estamos hablando eh, del 30%. Bien, ¿cómo están las negociaciones? Y está difícil, está difícil. Eh, hay una situación por demás de entendible, como es el tema de la falta de, de, de, de tarifa que tienen las cooperativas, en este caso las distribuidoras. Este, pero de todas maneras, este, nosotros consideramos que, a lo mejor, en un corto plazo podemos llegar a tener una solución al respecto. Uh -huh. eh, qué... eh, en lo que se refiere, obviamente, a la situación mm, netamente salarial, estamos hablando, ¿sí? Uh -huh. Nosotros, la semana pasada, la anterior, tuvimos reuniones a nivel federativo por este tema y no solamente está en esta situación Olavarría, sino que toda la provincia de Buenos Aires. Esta ha sido una negociación llevada por nuestra federación, eh, donde este, al no tener respuesta favorable al pedido de recomposición salarial, eh, las asociaciones que nuclean la cooperativa local, ella no te olvides que está eh, en la federación de Apeba, Eh, lo mismo sucede en FEDECOA, lo mismo sucede en FASE, en Fise y en Creces. Uh -huh. eh Provincia de Buenos Aires está eh, en la misma situación que la cooperativa local en este caso. Bien, ¿de qué forma están negociando, Eduardo? ¿Las eh, partes eh, están interesadas en, obviamente, tratar de, de llegar a un acuerdo o ustedes están muy firmes eh, con ese 30% y desde el otro lugar eh, un tanto distantes al porcentaje? Cuando se habla del tema paritario, este, siempre está el, la negatividad de parte de la empresa en cuanto a, a los montos o a los porcentajes que se pide. Eh, las empresas, no solamente la nuestra sino todo el resto, eh, coinciden que tienen que tener los trabajadores. Eh, en esto no quiero soslayar sobre lo que las empresas eh, están diciendo, pero sí eh, reconocen los sueldos caídos, este, la devaluación que han tenido los salarios en esta De las últimas partes, pero ellos eh, entienden también que al no tener una mejora en su tarifa se les pone bastante, bastante difícil afrontar el porcentaje que se está pidiendo. Mm. Ellos y ustedes también, al menos por tus palabras, entendía de esa forma al comienzo, más allá de que es lógico, ¿no? Reclamen. No, no, nosotros ante todo somos realistas. Ah, eh. También tenemos, nosotros estamos en, en, en un sindicato. Eh, precisamente para defender los, los intereses de los trabajadores. Esta es esta la, la, la base fundamental y la premisa fundamental que debe tener el, el dirigente. Pero no obstante eso, también vemos la realidad que sucede. Está bien. Eduardo, ¿cuánto...? Vos me preguntás si hay un acercamiento. Yo te diría que sí. Yo te diría que en lo no sé si va a ser esta semana. Yo hoy tuve reunión dentro del Consejo de Administración, planteé la misma situación. Probablemente se vaya a ir incrementando en la medida que este, no lleguemos a un acuerdo, pero... Nosotros somos, por demás, eh, esperanzadores en esto para no llegar, porque sabemos que las medidas de fuerza adoptadas por, por Luz y Fuerza tiene una afectación eh, directa prácticamente en, en los usuarios, por eso tratamos siempre de, de evitar cualquier tipo de desencuentro, pero a los efectos de mirar para el lado de los trabajadores no vamos a bajar. los brazos como para poder conseguir lo que nosotros estamos pidiendo. Perfecto. Eduardo, hay una posibilidad de encuentro entonces, de diálogo esta semana. ¿Eh, ¿Cuántos encuentros más se dieron ya? ¿Viene, eh, ¿Cómo viene la situación, digo, en cuanto a tiempos de negociados? Y nosotros eh, a principios ya de mes de marzo, abril ya hubo eh, reuniones. Lo que ocurre es que eh, siempre, un poco reiterarte lo que te comenté al principio, estamos este, discutiendo cuando... Realmente eh, la primera palabra que siempre se va a pedir no me pasa a mí como sindicato, nos pasa a todos los, los gremios hermanos. La primera siempre es eh, el no, después tenemos que empezar a ir buscando alternativas y como te decía también, eh, ver la realidad también en donde se están demostrando las situaciones económicas financieras de todas las empresas del área, en este caso energética. Eh, la semana pasada, la anterior, también tuvimos dificultades con las empresas que son generación y transporte aquí en Olavarría. Eh, pero pudimos revertirlo un poco tiempo con, también con una medida de fuerza que al final llegó a, a una instancia definitoria que fue, creo que el día viernes, bueno, estado tanto con discusiones que ya no recuerdo bien el día, pero el día viernes creo que fue el final de un, de, un, también, de una acción gremial también a nivel nacional que hicimos con Transva y Transener. Nosotros la posición siempre, decimos lo mismo, eh, es totalmente negociadora, no nos no, no cerramos en, un, en una situación que por ahí... Este, no permita llegar a una negociación sería un 30% entendible entonces es entendible, uh -huh. es comprensible Está bien. Bueno, ustedes a través de los medios se dan cuenta que lo, el reclamo de, de los trabajadores de diferentes gremios hermanos se basa fundamentalmente en esto porcentaje. Uh -huh. Uh -huh. bueno, pero también entendemos eh, que de esto debe dar cuenta eh, la parte empresaria o en este caso de la cooperativa eh, ¿qué es lo que ellos ofrecen en cuanto a porcentajes para recomponer un, un poco el salario? a ver, eh, la situación particularmente De hablando de la cooperativa, depende de la decisión orgánica que tenga la asociación a la cual pertenecen ellos. Esto para ponernos de acuerdo en, en cómo se maneja el, el tema paritario este, nuestro. Nosotros tenemos nuestra federación, nosotros participamos de las reuniones, eh, pero dependen de las decisiones que eh, orgánicamente decida Peva, en este caso, lo que, que tiene competencia la cooperativa local. Eh, ahí se dirime eh, qué es la metodología que van a llevar adelante. No es una decisión de la empresa local esto, esto quiero... Eh, que queda claro, claro. también no es una decisión de nuestro sindicato a nivel local, nosotros también orgánicamente dependemos de las decisiones que se llevan adelante en, en, en Fatrif, en este caso en nuestra federación, la semana pasada tuvimos una reunión y en el día de ayer nos comunican que producto de la eh, decisión que sumaron las otras federaciones y cooperativas, ante la negatividad de, de, de, de dar este aumento se toma esta decisión. Bien, no, insisto, pero... no es una sí. a ver yo hoy lo hablaba en otros medios colegas de ustedes, decía lo mismo, no es un paro, eso quiero que quede claro, es un enquite de colaboración, en la medida... que esto siga avanzando, seguramente que vamos a entrar en un paro. Está pero bien. no es un paro eh, el que se está realizando en la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero de todas formas, desde la cooperativa, eh, nucleados en, en APEBA, como vos decís, eh, ¿tienen algún porcentaje, están manejando algún porcentaje? No, no, no. no. El reclamo concreto es, siempre va a ser de luz y fuerza. La cooperativa reconoce que, que, que el reclamo es justo, pero no es una decisión... Este, como te comentaba al principio, o que te comentaba hace dos segundos, te decía que va a ser una decisión que se toma en forma orgánica de las asociaciones que pertenecen, en este caso, a la cooperativa está, La Barría. Está bien, entendemos perfectamente eh, eso. Yo quiero poner énfasis en esto porque por ahí se confunde lo que es un paro con lo que hoy se está realizando. Uh -huh. Y más teniendo en cuenta, y bueno, eh, no La Barría, los paros o las medidas que nosotros llevamos a cabo son contundentes en este sentido... Pero en principio hoy este, estamos en lo que nosotros le denominamos un trabajo a estricto reglamento o un quite de colaboración. ¿Estar en esa instancia eh, por ahora? Eh, desde anoche y las cero horas sí. Bien. ¿Hasta cuándo? Eh, por ahora nos mantenemos en esta posición. Esperemos que nos avancemos. La idea es este, por ahí cerrar en lo que, se, lo que resta de esta semana. Yo en lo personal diría que lo veo difícil. Este, y probablemente la semana entrante, si no hay una solución al respecto, eh, podríamos ir incorporando eh, paros eh, de dos horas, que es lo que comúnmente hacemos, hasta llegar al paro total. Bien. Eh, y de um, darse una, una negociación o una aproximación de las partes, ¿sería qué día? Esta semana. Yo calculo que mañana o viernes probablemente tengamos la definición de, de, de este tema. Yo Bien. hoy estuve hablando... Este, con, la, con nuestra federación, un poco le transmití lo mismo al a sector cooperativo en una reunión que tuvimos hoy al mediodía, este, esperemos que sea esta semana, no, no, no quisiera, eh, con todo respeto, eh, no quisiera afectar al, al usuario, ¿no? obviamente por algo tan delicado como es el servicio eléctrico. Está bien, pasar del quite Entonces, de colaboración sí. al, al paro directamente. ¿no? Claro, también la, la, la, la función dirigencial eh, amerita defender los derechos de los trabajadores y por supuesto que nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¿no? Bien.